objetivo ser la mejor. coletas como seriedad y trabajo constante. Para ser, sencillamente, Fénix FM 103.9 GHz. La radio que renace con más fuerza cada día. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. EN MUZIEK Ahí vamos ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah El nuevo tema el nuevo álbum llamado deck magnetic cyanide cianuro está en la presión prohibido pasar sin detenerse pueden mandar mis saquitos al 15 33 98 60 28 se escucha porque no me escucho, por eso ¿Ahí te escuchas? Eh, sí, no, no, no, me escucho, por eso decía yo. Me quedé colgada. Hoy no es mi día, hoy no es mi día. Está bien, lo bastante elaboraste el sábado pasado. Sí, no, estoy medio dormida, hoy no es mi día. No sé ni qué tengo que decir. Me está recatando un poco los mates con Casmino. Bueno, dale. 15, 33, 98, 60, 28, hasta la directora de la red, me va a quedar capaz... mal. Ah también a Eliano guión presión punto com Puedes encontrar nuestro blog o en la presión rock en el Google Facebook también en el Facebook nos puedes encontrar en el Facebook en el fase Con la presión arroba libe .com .ar, y si querés nos mandás un mail y te copiamos en el mail que mandamos semanalmente cuando el programa este programa ya esté en su espacio y como te dije, en la segunda hora Metallica tocas un rato en la ciudad australiana de Brisbane, hoy ya la 10 de la mañana. En Tendarming Center. En el Entendearment Center. Obviamente todo vendido. ¿Sabes qué? Si te gustan las pelotas. Hoy en Grow 23 horas, Avenida Santa Fe 4389. Puedes ir a ver a Las Pelotas. El día miércoles el 20 en el Merco del Pepsi Music Indoor. Puedes ir a ver a Molotov en La Trastienda. Balcarse 460, La Trastienda. Puedes adquirir tus entradas vía Ticketek o en la misma trastienda o al Carce 460. Y este miércoles que le tengo unas ganas. Este miércoles está tocando Divididos en el Luna Park en la reprogramación de la fecha del 19 que se trasladó al día siguiente. Todas las entradas del 19 son válidas obviamente para el día siguiente. Puedes adquirir tu entrada al en Ticket Portal o mismo en el Estadio Luna Park. Y a ver a esta aplanadora del rock. Que tengo algo de ellos, ¿eh? El mejor heavy del mundo. Acá en la presión rock. Stay And They say Yeah, yeah. Here we call Your name Escucha tu nombre Sayunuro Sayunuro yeah. continuar con uno de los grandes del heavy que siempre está acá infaltable en la presión esta agrupación de heavy metal estadounidense formada en el año 81, en el mismo año del heavy metal, nacido de Metallica esto es la presión mandatory suicide slayer En fruit cabeza. Bueno, como te habíamos dicho, tuvimos la graciada suerte de estar en el Pepsi Music viendo a Ray bien de Machine en el estadio, perdón, en el predio, el ex predio o el ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. en el ex predio de eh, la Ciudad Deportiva Boca Junior, Costanera Sur y España Costanera Sur y España en la Costanera Sur, obviamente en el fondo de todo, no sé si alguna vez fuiste para viajar, bueno, hay muchísimas alternativas yo tuve la suerte de estar ahí en el centro pero, bueno, cualquiera que vayas al centro no te mates mucho con qué bondi llegás vos llegás al centro, una vez que llegas al centro enfilá para la Costanera Sur Clavate una bondiola Como hice yo Y vas tranquilo, tranquilo Te vas caminando con la bondiolita, la coquita Para el fondo de la costanera sur Y llegas Es la única aplicación que te voy a dar Es un poquito lejos caminando Pero se disfruta Bueno, el predio, el predio, bueno El predio es bueno, está bueno Tiene tres escenarios en el principal obviamente, todas las grandes bandas. Un poquito difícil para llegar, era la queja de todo el mundo, por eso yo te la hice fácil. Pero bueno, si estás un poco lejos vas a tener que caminar bastante. Por eso te dije la mejor opción, para que no te aburras caminando. Y el tema va a ser si hace calor para esta fecha y un poquito de humedad, los mosquitos, mamá. Las entradas las puedes adquirir en tuentrada.com o si no cerca del predio están vendiendo las entradas, o sea que puedes ir directamente enfilar para el Pepsi Music sin ningún problema. fenómeno sac de la rocha, balazo en la cabeza, pullin in your head. Esto tiene que continuar con la gente amiga de Jaque Reina. Esto es la presión. Los chicos de Jaque, casual. Me querer azar lo que ves y tiempo anda top cada solo morder Si tan igual somos por dentro un gran pulm guardando lo que estás perdiendo cuando despierte y al fin te encuentre yo te daría libertad hasta la muerte voy pasaron los chicos de hacke Si quieres saber algo más de ellos, Somos por dentro, puedes entrar a su sitio web, hackerreina.com.ar si o en su espacio MySpace si barra hackerreina. La y vas a poder escuchar más de tu música tu de ellos. Y ahora sonando la guille, Rock. Así no creo que va. We pasando de la presión. je wat? We Rata de se Weet presentando wat? We Teatro de Flores. Presenta el Reino Olvidado. Somos igual, somos por dentro, de Fogoten. Kingdom. En 26 y 27 de octubre, Halford, el cantante de Judas Priest, también está desembarcando en Flores. Así que si sos fan de Judas, ahí tenés que estar. Y obviamente el 22 y el 23, o el 22 Green Day y el 23 Calamaro, en el marco del Pepsi Music. El mayor punk mundial. Representado por esta super banda llamada Green Day. Y lo mejor. de lo Nacional con Calamaro. El 21 de octubre está viniendo de Argentina The Angel. Presentándose en The Roxy Live, El mejor trash. Representado por The Angel. En The Roxy este jueves 21 de octubre. La Banda Norteamericana Como el día no que mucho... Obviamente Falta mucha información que no tiene más sentido Acá en La Presión prohibido Pasar Sin detenerse triste... Porque no nos detenemos Continuamos Y hablando de lo mejor La Presión Rock ¡Oh, para vos! Ya sabes. Two-Face living made you satisfied You told me baby I was your only one Why well, you been running around town With every mother's son Fenómeno 6, CDC. Hadden we los redondos. Hadden we al gepast? Hadden we al gepast? Hadden we al gepast? Hadden we al gepast? Hadden we al Te sopapea Y te deja súper agotado Por experiencia ¿Sabes a quién tengo ganas de ir a ver? En noviembre, el 27 Ya lo dijimos Pero bueno Cada vez falta menos La banda alemana de heavy industrial Ramstein Va a estar presentando en el estadio Racing Club Le tengo muchas ganas de ir, eh Si quieres escuchar algo distinto, algo diferente Ramstein te lo puede dar Medio raro un heavy alemán, pero bueno Y por primera vez en Argentina, el día siguiente, el 28, de ¿eh? noviembre La gente de Twisted Sister Esa banda que supo tener de banda soporte Por allá, por el 83-84 A unos jovencitos Llamado Metallica Está desembarcando acá en el Teatro de Flores ¡Y carajo! Está presentando el Mar de las Almas En noviembre Cuatro fechas Noviembre 06 Noviembre 6. Noviembre 13, noviembre 20 y 27 de respectivo mes Las cuatro fechas en el Teatro de Flores Carajo presentando su nuevo álbum Y hablando de presentando nuevo álbum Obviamente sabes como te lo vengo diciendo Qué dividido se presentó en el Luna Par presentando Mapola del 66. Y este 20 también estarán en Luna nuevamente. Y te quiero dejar con este tema del nuevo álbum. Es un tema Super lindo, lindo para escuchar. Y habla bien de nuestras tierras. Y como somos uno solo, todos somos uno solo. La presión rock cuando el verano te devuelve Vas a escuchar dividos con Jujuy un de coro tu nombre y de mirar Hacia allá todo ser con Aan het zetten, in de speler. Totaal Haal het Jujuy. Y ahora los históricos Deep Harper. Smoke on the water. Boom, en al aire. Als ik niet me equivoco, este tema lo hicieron después de que Deep Harper. estaba tocando en un casino. O, estaban en un casino, algo por el estilo. por eso habla So Stupid. Dice: Un estúpido. Tiró un cigarrillo y se prendió fuego todo Así. Rochi, ¿todo bien? Sí, la verdad es que yo este tema lo conozco porque lo juego en la Play Así <risa> elegí te Guitar los juegos juego, pero este, este es el que más me gusta porque el, más el, el tranqui programa, El programa pasado ya has pasado este tema por sí. Santana Y yo me olvidé de decirte que estaba, eh, estaba eh, por el, cantado por el cantante de Papa Roach. Ah bueno, ese también. Me he olvidado, sí. Bueno, en no, así te los juego yo en la player, Guitar Hero, la parte de Rock, escuchando mucho rock cuando juega la Play. <risa> eh, bueno, tuvimos acá en la impresión Rock, te acuerdas, te recuerdo, ¿no? El numerito 1533 98 6028. No, anótalo, 1533 98 6028. Te falta contar algo más del Pepsi, del Pepsi Music, ¿no? Sí, sí, Bueno, tú sabes que eh, le quería contar a la gente. Bueno, más o menos eh, en sí, qué es lo que tocaron. Bueno, primero, ¿cómo lleguemos? Llegamos todos mojados, yo llegué todo mojado. Me hice, me hice el, el lindo oyéndome así nomás y después cuando estaba llegando, cuando estaba tocando con, eh, Queen of the Stone Age, se largó una lluvia. Bueno, puede decir que tenía un pilotín ahí más o menos. O sea que llegamos con lluvia, después paró. Cuando salió eh, Ray Seguin de Machine No llovía Y bueno Arrancó con Testify un Hermoso tema Que ese tema está En el blog de La Presión Lo puedes ver Un tema Que está eh, grabado por TN Que pudimos incrustar En el blog de La Presión Bueno Tocó todos sus clásicos Todo el clásico del álbum del 92 Llamado Ray Seguin de Majin Bull on Parade eh, Bueno Wake Up El Wake Up, el famoso tema que lo, algunos muchos lo conocen por eh, la película Matrix. Tocó, después de tocar Wake Up, eh, se fue, volvieron al escenario, tocaron Freedom, ¿sí? un temazo de ellos, y luego cerraron con Killing in the Name, el Killing of the Name, matando en nombre de, que fue el primer tema que pasamos en la apertura de la presión en el día de hoy. Terrible tema Yo, como pude con mi rodilla Todavía del viejo accidente Pude saltar, salté más o menos Y había escuchado Escuché ahí en un periódico que decía Si sí, tenemos que catalogar A una banda por los saltitos Por puntaje Rey Seguén de Mazinga, no ganó por knockout Todo el mundo saltando Todo el mundo feliz Yo me rompí el codo uno que estaba súper excitado al lado mío, que saltó, me, <ríe> me rompió el codo. Te sacó pero, el codo. Pero bueno, ahí estábamos. Y bueno, en el Kill el Endoname, en el último tema, se la regó la lluvia a mitad del último tema, pero a la gente verdaderamente, la verdad que no le importó nada. ¿Cómo es eso que dice la presidenta, no? A los pogos, algo así. ¿Cómo? Que no a los pogos, ¿qué es? No quieren, acá, nadie le da bol. Acá, acá no sé. Decí es algo que... inevitable eso. Y sí, ¿qué va? Se si no tendrían que cancelar todos los recitales. Es verdad, nada no, más con el rock es imposible eso, eh. Bueno, eh, Zach de la Roche te decía que estaba afiladísimo. Tom Morello estaba súper contento con la gente. Eh, bueno, el espíritu guerrero que tiene Zach, como ya te había dicho. Eh, bueno, de hecho, cuando arranca el, el Pepsi Music, eh, dijo, estamos en las Américas. Y ahí se largó Testify, lo puedes ver en la presión. Eh, el espíritu de lucha está acá en la Argentina, porque es la tierra del Che Guevara se le dedicó este tema a los trabajadores a los trabajadores explotados, de hecho también tiene un tema llamado guerrilla radio que lo pasaron, radio, eh, guerrilla radio ¿eh? que muestran la explotación de los obreros bueno, verdaderamente dedicó habló dentro de lo que pudo mucho en español pero la, lo que transmite sac, la, la energía que transmite ese tipo, aunque no quiera saltar bueno es una cosa muy pero muy linda, ¿eh? Estás en la presión, a pasar sin detenerse. Ya finalizando casi la segunda hora, pero no voy a ir. Me voy a ir con un ante. Antes te voy a pasar un temazo. El señor Ricardo Diori, al más fuerte. Que no te olvides entrar a YouTube y ver la entrevista con Beto Cacela Imperdible. Y antes de irnos. Antes de irnos a escuchar, la presión rock. Alma fuerte por Sergio. De tanto esquivar soledad, ya no hay nada que me espante. Todo lo que tuve una vez, hoy es ayer, hoy es distante, de nada vale recordar lo que fuera algún día, de nada vale llorar las horas perdidas. presión que está terminando y nos tenemos que despedir muchísimas gracias por la compañía así si que no se nos hizo retarde bueno muy sonor y para toda la audiencia feliz día de la madre para todas mañana feliz 30 programas guillo hasta el próximo software se habló la rochi chau chau muchísimas gracias gente por estar ahí sabemos que están del otro lado estamos súper agradecidos Espero que estas dos horas ya hayan sido súper agradables. Y los, obviamente los espero el próximo sábado de 15 a 17 acá en La Presión Rock. Seguido pasar sin detenerse con FM Fenix 103.9. Y como siempre nos vamos a ir con un grande, con uno súper En este caso, uno de los cuatro. Vamos a ir con Mega. Les mando un fuerte, gran abrazo. Y lo dejo con Pixels. La prisa. Chau.